Como te dije hace unos minutos, Javi, estamos acá en, en la zona del Tropezón, más precisamente en el norte eh, de nuestra ciudad de Córdoba, capital, y estamos con eh, un, el propietario de una histórica gomería acá en la zona del Tropezón, en eh, Cárcano y Colón, con eh, Ángel Cowley. Hola, Ángel, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Buen día. Comentame más o menos eh, la situación, lo que te han comentado, de qué van a hacer con vos eh, cuando termine el tropezón, qué van a hacer con el local eh, en el que hace más de 30 años que estás trabajando, ¿no? Una gomería muy histórica de nuestra ciudad. Sí, la verdad, acá me, hemos dejado una vida acá. Y uh, aparentemente la comisión que hay acá no, no te da solución, dice que porque yo no vivo acá. no no me corresponde casa no me corresponde nada y yo vivo esto no no tengo otro medio de vida así que si me tiran acá yo sé que no no te han dicho nada ni de la municipalidad ni de la provincia eh para ver eh qué es lo que vas a hacer con tu local después de que termine eh lo que va a ser esta gran autopista, no acá en ningún momento va a venir ninguna autoridad nadie a hablar conmigo a ver qué voy a hacer, a dónde me van a ubicar, estamos en el aire. ¿Y te dijeron en qué momento van a eh, sacar tu local? Y acá se habla un mes más, un mes y pico más, que ya va a ir finalizando este costado de la obra, así que no lo queda mucho. ¿Pero de certeza no hay ninguna? No, no, no, acá no me aseguró nada. Acá los rumores que no tenemos casa porque no vivimos acá. ¿Y de la comisión? ¿de qué, ¿De qué comisión estamos hablando, Ángel? De una comisión que se formó acá en el barrio, para ellos ir a hablar con los gubernamentales y todo, pero no traen ninguna solución nunca, vienen conversos. No, te han eh, formado parte de esa comisión tampoco, ¿no? No, en ningún momento. Vamos reuniones y sí, ahí, pero te digo, no hay solución. Muchísimas gracias Ángel Y la última ¿Hace cuánto que tenés la, go la gomería específicamente? ¿No te acordás bien el año Desde que está la gomería acá instalada? En el año 1985 estoy yo acá De ese año hasta el día de la fecha Estoy hace 30 años aquí Muchísimas gracias Ángel No, por favor